Expresivo Radio FM presenta Equilibrio, Armonía, Emociones, Salud, Energía Un espacio dedicado y enfocado totalmente a la salud Esto es, Mente y Salud Con el naturópata Alberto Sarausa Mente y Salud Sean bienvenidos y Buenas tardes. Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos a este un espacio más de mente y salud un jueves más con el gusto de siempre. Y como siempre pasa en unas zonas bajo agua y en otras este pasando frío o calor. Ese es nuestro México, el México nuestro país de contrastes en este mes eh, que le llamamos patrio, un poco raro este con todo lo lo que ha pasado con lo del grito y demás, pero bueno, o sea, al final, yo siempre digo, nunca te fijes en lo que hacen los gobernantes, porque si no trabajas, no no va a haber ingresos para tu familia. Sí, cuídate del COVID, porque eso sí está serio, y lo demás, pues mira, ya seguirá solucionando. Hoy vamos a hablar de dos temas interesantes, y si nos alcanza, que no creo que nos alcance, pero bueno, si nos alcanza pues tocaremos un tercero que quiero eh, desarrollarlo entre hoy y el, la próxima semana del jueves si, sí, un, eh, un programa muy muy especial que no te lo debes de perder invita a toda la gente que conozcas porque la verdad va a estar intensísimo el programa recuerden que mañana viernes de 3 a 4 de la tarde tenemos la repetición del programa, así que pues no, no se lo no se lo pierdan, la verdad vale la pena Recuerden su amigo Alberto Sarausa, al que les habla, este los saluda con el gusto de siempre. Soy la ahora sí la, la cara de Mente y Salud, pero aquí somos un equipo y si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud sobre todo lo que vamos a hablar hoy o quieres conocer los mejores suplementos alimenticios de México, quieres una asesoría personal, te la daría totalmente gratuita por WhatsApp. Puedes escribirnos al WhatsApp cualquier día este, durante el día, obviamente, ¿no? De 8 de la mañana, 9 de la mañana, 7 de la tarde, o sea, pero puedes escribirnos toda la semana, no hay ningún problema, es 5519572129, te repito, 5519572129, y en la compra de tus suplementos, y si así lo decides confiar en nosotros, pues te damos asesoría totalmente gratuita, así que, escríbenos eh, 55 19 57 21 29 el whatsapp de esto que es mente y salud y hoy seguimos con lo de medicinas eh, alternativas hace ocho días tocamos el tema de, la, de las medicinas energéticas hoy vamos a tocar un poquito el tema de eh, otras medicinas que también son alternativas y además reconocidas eh, méxico eh, tenemos un verdadero este mere que tenga con, con este tema de la naturopatía yo soy naturopata desde hace más de 40 años eh, fui egresado de en españa fui miembro de fenaco la federación de Naturopatas colegiados de allá de, de españa que antes era la única federación que existía y que avalaba la práctica de la naturopatía en, eh, en españa en México no ha habido naturopatía hasta hace unos años que en Tlaxcala se formó un grupo interdisciplinario y decidieron eh, dar cursos ya de naturopatía. No sé qué tan legales sean, la verdad no me he metido a investigar a fondo si son eh, son egresados como naturópatas. A diferencia de Estados Unidos, Canadá, eh, Reino Unido que como todos Alemania, están los Heilpraktiker y otros países del mundo que como ustedes saben la naturopatía es totalmente legal, de hecho eh, en todos los estados, había algunos estados hace algunos años donde todavía no se había legalizado, pero se legalizó y de ahí se fundó eh, en una convención que hubo en España de naturópatas, se formalizó la fundación de la naturopatía mundial no sé cómo se llama ahorita la organización porque no le he dado seguimiento. Yo estuve en ella integrada en el primer movimiento que hubo eh, de la Federación Internacional de Naturópatas, en inglés obviamente, eh, con ser el, el, el presidente, el primer presidente fue obviamente el presidente de los naturópatas de Estados Unidos. Yo fui uno de los que estuvo ahí también metidos en el ajo y de los que impulsamos eh, la naturopatía como un medio positivo para el cuidado de la salud. En Estados Unidos, es, eh, la naturopatía eh, se denomina, eh, se extrae, o sea, ellos dicen, en, en su versión, que tiene obviamente esta asociación o esta, este centro de estudios, el National Center for Complementary Medicine, and Integrity Health, el NCCCIH, que es el que se dedica a regular y de alguna forma estudiar y a dar una opinión hacia la gente y hacia los profesionales de la salud de lo que son las alternativas, las medicinas complementarias y las medicinas integrativas, y una de ellas es la naturopatía la naturopatía extrae sus prácticas de muchas culturas o sea, de hecho, la naturopatía que se practica en México es un poco distinta a la naturopatía que se practica por ejemplo en Estados Unidos o en Alemania comenzó a utilizarse en nuestro entorno como un sistema formal de salud en los primeros años del siglo 20 o sea de hecho comenzó a, a mediados del siglo 19 cuando en, en europa comenzó esa corriente higienista que hubo este muy fuerte y esa eh, esa corriente dietista de hecho todo esto parte de los dichos, eh, de los famosos dichos hipocráticos, no que tu alimento sea tu medicina y que tu única medicina sea tu alimento, de ahí se retomó esta corriente griega, de hecho Hipócrates el padre de la medicina, y se actualizó en Europa, y en Europa se puso en boga, se fue a Estados Unidos obviamente con todo lo de la colonización y demás, y ahí está, ¿en qué se basa la naturopatía? en el poder curativo de la naturaleza, ya se hincapié en tres aspectos que son básicos, ¿no? prevención y tratamiento de enfermedades a través de un estilo de vida saludable, ahorita explicaremos que es tratamiento de la persona como un todo, o sea, la naturopatía no se considera eh, la enfermedad como un síntoma sino como parte de un proceso interno, un proceso holos, holístico integral que eh, surge dentro del propio individuo y es el uso de las capacidades curativas innatas del organismo. La naturopatía también se centra en determinar eh, la causa de la enfermedad, más no los síntomas, más que en tratar simplemente los síntomas que es lo que hace un médico normal. O sea, de hecho, la naturopatía en, en otros países diagnostica, en México obviamente está prohibido para cualquiera que no sea médico titulado el diagnóstico. Algunos de los principios de este sistema no difieren mucho de sistemas de curación tradicionales como es la ayurveda, la medicina tradicional china y la medicina chamánica, y esto lo lo enfatizo porque se ha relegado mucho a nuestra medicina, a nuestra medicina tradicional indigenista, si ustedes quieren, la medicina tradicional de los abuelos, las abuelas desgraciadamente nuestros países están desapareciendo inclusive esos conocimientos es muy triste tener lo que decir hay una recopilación seria por parte de muchas instituciones privadas, alguna que otra oficial y muchos individuos que nos hemos dedicado a recopilar y yo soy uno de ellos, ese conocimiento para que no se pierda porque es un conocimiento que sirve a la gente era una medicina o era una integración del individuo de una mezcla de eh, conocimiento espiritual y conocimiento físico como es la herbolaria y eso no hay que no hay que perderlo eh, que usa la naturopatía para para ayudar al individuo para ayudar a la persona eh, pues eh, generalmente la, la naturopatía no se basa en un solo sistema sino usa una combinación de terapias algunas de ellas son la dieta ¿sí? o sea Eh, generalmente disminuye algunas cosas y predomina otras, los complementos o los suplementos nutri, eh, nutricionales, por eso insisto tanto también, si ustedes quieren conocer buenos suplementos, bueno, eh, si me dan la confianza, chequen los con nosotros, el uso de las plantas medicinales o la herbolaria, la acupuntura también se usa, las terapias físicas eh, con frío, calor, ultrasonografía los masajes poco la osteopatía o sea de hecho eh, en mis tiempos yo me gradué como naturópata y osteópata, todavía no existía la quinesiología hoy existe también la kinesiología que es una rama que se apartó obviamente de la osteopatía, ya ven que aquí todo se ha hecho en, en pequeños grupos igual que la medicina, la medicina antes era un médico familiar o sea un médico general que veía todo, ahorita tenemos gastro este neumólogo, etcétera o sea todo, todo como que se ha vuelto micro, pero al final la naturopatía lo que no pierde de vista es que el cuerpo es un todo es un holos, trata al ser humano como un ser holístico por eso también la, la naturopatía también abarca un poco de psicología para intentar que la persona también esté equilibrada, también eh, se basa en terapias de cuerpo y mente, como les digo, este un poco de, de psicología, terapia con ejercicio, hidroterapia que son las aplicaciones de agua fría, eh, agua tibia, en este, cuando debe de ser, también se recomiendan los baños termales, entre otras muchas cosas, ¿no? Aquí en la naturopatía hay eh, cierta, hasta el día de hoy, cierta lucha entre muchos, ¿no? Hay eh, naturópatas eh, que no aceptan este las vacunas, por ejemplo, yo estoy en contra de eso, sobre todo en niños, yo estoy en contra de eso, o sea, las vacunas hasta el día de hoy han demostrado es, que la verdad este, ayudan a prevenir enfermedades y muerte y sus beneficios eh, a largo plazo superan este a sus riesgos, que hay riesgos en la vacunación como hay riesgos a la hora de tomar agua, es exactamente lo mismo como a la hora de consumir un alimento sin saber lo que contiene, entonces eh, que hay eh, terapéuticas naturopáticas que todavía no tienen un eh, adecuado estudio científico para avalarlas, pero esto pasa en todo todas las terapias, ¿no? O sea, cuando tú vas a aplicar una terapia, habrá terapias que estarán más científicamente comprobadas que otras, ¿sí? Pero esto es así, o sea, digo, no no le den más vuelta, porque es así. Ante la OMS, ante la Organización Mundial de, de la Salud, tenemos una serie de eh, terapéuticas que ya están eh, totalmente... Avaladas. Aunque algunas están discutidas, o sea, por ejemplo, la homeopatía hoy por hoy en Europa tiene un problema muy serio, que la están cuestionando por todos sitios. Yo no sé hasta qué punto, porque yo no manejo homeopatía, en esto sí tengo que ser yo honesto, pero yo no sé hasta qué punto sea real todo esto, pero yo creo que la homeopatía a lo largo de los, de los años... ...y sobre todo en México... ...recuerden que aquí en el Instituto Politécnico Nacional... ...tenemos la Escuela Nacional de Homeopatía... ...y creo que ha funcionado bien para mucha gente... ...o sea, digo, ahorita vamos a analizar un poquito... ...pero hay eh, cuatro áreas este, de medicinas complementarias... ...que inclusive en México están plenamente aceptadas... ...cada una bajo su respectivo de equilibrio, ¿no? ...o sea, no, no pierdan de vista de que para todo hay leyes... Eh, ...por ejemplo la herbolaria... ...la herbolaria que es el uso de plantas medicinales... ...con fines terapéuticos... Eh, ...que pueden ser curativos e incluso preventivos... ...de hecho la Secretaría de Salud tiene... Eh, ...un bademécum de plantas medicinales... no ...recuerden que en México se puede regular... ...el uso de las plantas medicinales... Eh, ...a través de suplementos... ¿sí? o sea ...no presentas estudios que avalen el funcionamiento... ...de, de esa planta... ...aunque existan obviamente este los remedios herbolarios que son eh, es una categoría que te da el Cofepris para tu producto de acuerdo a las plantas que combine Y este también tiene productos eh, que se llaman medicinas herbolarias Así está el reglamento eh, La quiropráctica ¿no? que se basa en tratamientos manuales Incluyendo el ajuste vertebral y otras manipulaciones articulares Y de tejidos blandos Los tejidos blandos entraría más dentro del mundo de la osteopatía Luego tenemos la, eh, la homeopatía, digo para no perder el, el, el impulso, ¿no? que utiliza cantidades muy pequeñas, sustancias vegetales, animales, minerales disueltas en agua y alcohol, que en dosis mayores producen los mismos síntomas de los que se pretende curar. sí O sea, úsalo igual con lo igual. Así de sencillo, no se quiebre más la cabeza. Y en México hemos tenido excelentes médicos homeopatios. déjeme decirlo, más allá de de la controversia que hay ahorita porque ahorita ya todo nos parece ya nos hemos vuelto puritanos o sea esa es la, la verdad de las cosas si no vean el movimiento feminista o sea eh, que todo es machismo todo es machismo y pintarrajeamos y rompemos vidrios y destrozamos todo por todos sitios muchos lo deben de haber visto yo tengo mucho respeto por el feminismo pero no tengo ningún respeto este por la cuestión de del destrozar todo y que todo es machista, o sea, yo creo que hay que luchar por los derechos, pero dentro de un orden y dentro de un cauce legal, porque cuanto más agresivo te vuelves, al final créanmelo y esto se los puedo garantizar, la gente te apoya menos, entonces no no se les olvide. Dentro de, de todo de todo esto, eh, la Organización Mundial tiene una estrategia sobre la medicina tradicional, la medicina tradicional es Este, que usamos mucha gente, ¿no? De hecho hay un PDF, eh, lo pueden eh, lo pueden buscar dentro de de internet. El PDF se llama Estrategia de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, sobre Medicina Tradicional 2014-2023. O sea que está todavía vigente en este 2021 y ahorita con la pandemia, me imagino, se va a retrasar un poquito la reactualización de todo esto. no Y ahí van a encontrar el examen global de la medicina tradicional complementaria sí van a ver la reglamentación de productos, las prácticas profesionales de medicina tradicional y complementaria, eh, la demanda sostenida de productos, prácticas y profesionales, eh, y luego los objetivos este no se los voy a leer porque todo esto, o sea, es un anexo, bueno, es un un PDF de más o menos 70 hojas. Así que pues imagínense, y ahí viene el objetivo estratégico número uno, que es desarrollar la base de conocimientos para la gestión activa de la medicina tradicional complementaria por medio de políticas nacionales apropiadas, fortalecer la garantía de calidad, de seguridad, la utilización adecuada y la eficacia mediante la reglamentación, que en México la tenemos y muy avanzada además, y promover la, la cobertura sanitaria universal por medio de la apropiada integración de servicios de medicina tradicional complementaria en la prestación de servicios de salud y, autos, y la autoatención de salud. En esto, déjenme decirles que hubo hace algunos años, si mal no recuerdo, y no quiero que me quemen con leña verde, en el sexenio de Salinas de Gortari, hubo un intento por poner hospitales, este de hecho creo que queda alguno eh, por ahí por Puebla, eh, poner hospitales que se llamaban defunción mixta, donde habían chamanes, o sea, digo no chamanes, sino este, gente que tenía el conocimiento ancestral o de la medicina tradicional, con conocimientos obviamente parteras, inclusive había incorporadas, porque ya las parteras ya se les da una capacitación y después de la capacitación se les da una acreditación, eh, Fue eh, médicos eh, de patente, como se podríamos llamar, o sea, medicina ortodoxa, y medicina homeopática, acupuntura, o sea, masajes, tiene una serie de, de, de, de cuestiones, pero fue un experimento muy interesante, y yo lo poco que que me acerqué a verlo, la verdad era impresionante los resultados que se tenían, porque se dejó, no tengo ni idea, no me hagan esas preguntas, tampoco quiero que cada quien esté aquí se vayan a este a la famosa teoría de la conspiración, o sea, yo quiero recordarles algo eh, que, que yo he aprendido a lo largo de más de 40 años dedicado a este negocio, por llamarlo alguna forma, pero es eh, dedicado a la atención de las personas, Cuando tú llevas 40 años en esto... ...se dice fácil llegar a este... Eh, ...y batallas con las cuestiones legales... Eh, ...que siempre hemos tenido que batallar... ...los que nos hemos dedicado a esto desde hace muchos años... ...aunque vinieras con un eh, certificado eh, extranjero... ...pero pues la ley en México, la ley en México... ...y si no había ese patrón de referencia... ...pues no había forma de poderlo legalizar... ...pero cuando, tú, eh, cuando yo comencé con todo esto yo lo primero que hice fue acercarme hacia las tradiciones de la medicina tradicional que es lo primero que debe hacer un naturopata un naturopata se basa en los recursos que tiene a su alrededor por ejemplo la dieta tanta dieta o sea, ¿de qué le sirve a una persona humilde que le digas que se coma granadas todos los días que se coma, por pues no sé o sea, ¿qué, te, ¿qué te voy a poner? este arándanos cerezas Y tantas cosas eh, que además son buenas, créanmelo, son excelentes, pero no son productos de la región. No están en su zona. Y si no están en su zona, significa que los productos son más caros. ¿Qué es lo que pasa en una familia humilde? Que o come el enfermo o come toda la familia. Entonces tú tienes que adaptar, el naturópata tiene que adaptar la dieta a lo que le rodea no sé si me entienden pero tienen que adaptarse a lo que se rodea no hay más no le busquen más formas tienen que adaptar a lo que le rodea si en un sitio comen tortilla y a lo mejor le, le dice a la persona oiga usted no no debe de comer tanta tortilla bueno, bájale el consumo pero no se lo quites si sí, a lo mejor no consumen ni pan consumen tortilla ¿es igual? no, no es igual el pan tiene su forma de hacerse y la tortilla tiene su forma de hacerse. Ahora sí, rec recomiéndale que no consuma eh, tortillas este industriales, como son, no voy a decir marcas, pero como son las de, eh, de las grandes superficies, que consuman tortilla de la tortillería de la esquina. Generalmente suele ser masa de maíz. Y si estás en un pueblo aislado, bueno, pues que lo que lo hagan todavía como se acostumbran a hacerlo a mano pero siempre hay que aconsejarle a la gente que coma en el plano de la dieta, me estoy refiriendo que coman lo que tienen. En el plano de los masajes. Miren, déjenme decirle que los masajes en este país tenemos una tradición de masajes impresionantes. Yo me acuerdo que antes este hace muchísimos años las parteras inclusive en algunas zonas del país metían después de aliviarse, metían a las parturientas este bueno, ya ya habiendo parido las metieron en el temazcal y ahí le cerraban la cadera, este y les daban un masaje de pies a cabeza para que el cuerpo volviera otra vez a estar en temperatura, estar bien, estar alineado. De hecho, nuestros antiguos mexicas eh, que no hay que confundir con aztecas, o sea, esto sí si quiero hacer esta aclaración porque ahorita ya todo se está mezclando y se está creyendo que todo es lo mismo. Antiguos mexicas usaban el temazcal Y en el Temazcal se reunían los, los ancianos del lugar, junto con el cacique, así se le llamaba el líder, ¿sí? para tomar las decisiones y las tomaban dentro del Temazcal. ¿Por qué? Porque para nuestros ancestros el Temazcal es como entrar al vientre de nuestra madre tierra. sí Como entrar al vientre de nuestra madre. Y ahí se tomaban las decisiones. Imagínense incorporando todo esto a la medicina Todos los beneficios que puede obtener un paciente ¿sí? Incorporando algo de psicología, algo de mente Algo de enseñarles a respirar Enseñarles a caminar Enseñarles a hacer cuatro o cinco movimientos eh, De calentamiento que yo llamo Siempre a levantarse eh, Enseñarles a tomar algunas plantas medicinales Y además que sean de la zona Ustedes imagínense lo bien que van a estar eso es prevención, comer un poco más de verduras y de granos que de cárnicos, o sea, por ejemplo, evitar un poco los embutidos, y miren que yo soy un fan, pero hay que evitarlos o disminuirlos, sí, evitar la comida chatarra, yo no digo que dejen de comerla, nunca he dicho eso, y a veces la gente me critica y me dice, es que usted debería de, no, no, no, yo no soy nadie para prohibir, la gente tiene que darse cuenta de, ...de lo que le cae bien a tu cuerpo... ...y de lo que le cae mal a tu cuerpo... ...tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo... ...el naturópata... ...que realmente es naturópata... ...enseña a la persona a escuchar a su cuerpo... ...y a ver cómo le cae una cosa y cómo le cae otra... ...y no lo duden... ...el cuerpo es muy sabio... ...tu cuerpo no va a andar igual si tomas... ...refrescos que si tomas agua... ...muy diferente... ...¿por qué? por el azúcar... Si es que con los refrescos nos podría dar hasta un choque anafiláctico, por la cantidad de azúcar que traen los refrescos. ¿Por qué no nos lo da? Porque traen bicarbonato también, si no son tontos. Y el bicarbonato neutraliza el daño que te pueda hacer, que te pueda suceder. Sí, o sea, hay cosas que, que nos hacen daño, pero las tenemos de uso común. Yo he conocido poblaciones en nuestro país de gente... ...que está en la montaña y que no llega el, el agua como debería de llegar... ...y que todo el mundo toma refrescos... ...y eso es muy dañino... ...¿cómo es posible que los camiones este lleguen hasta allá y el agua no?... ...a ver explíquenme ustedes eso... ...en muchas zonas la gente tiene que tomar refrescos porque si no se deshidrata... ...no pues, están todo el día sudando y sudando y sudando... ...y les han enseñado a tomar refresco ...¿qué hacían antes los, los abuelos?... ...tomaban café... Sí, si sí, hay gente de Veracruz, de Guerrero y demás que me está oyendo, lo sabe, tomaban café. Se tomaban un café y miren, ahí se paraban este los sudores este excesivos. No me acuerdo de Veracruz, el, no sé si todavía exista el los portales de Veracruz. Café de lujo además, riquísimo. ¿Qué no sé, Chile? Piénsenlo un poquito, esta es una eh, eh, plática para reflexionar para que piensen cómo me estoy yo cuidando de forma preventiva, no estamos hablando de forma ya curativa, eso ya sería otra cosa y esto sí necesitas ir con un profesional y que ya te diga de acuerdo a lo que vea, de acuerdo a cómo estés, de acuerdo a lo que a, a lo que estés, entonces sí te digas si va a estar la cosa bien o no va a estar la cosa bien yo espero que me hayan entendido, yo para mí es muy importante que ustedes, este amigas, amigos, me entiendan lo que quiero decirles, no intento decirles, dejen su tratamiento médico y ve no, no, no, no, no, no o sea, su tratamiento médico tienen que seguirlo llevando, miren, yo estoy en contra de lo que yo llamo el naturismo fundamentalista que aquí en México llegó para quedarse de la mano de Manuel Esaeta Charán, Sí, de hecho tiene un tiene dos, tres libros por ahí, este que pueden ustedes buscar, no está mal los libros, los libros dan conocimientos, pero cuando tú tienes un problema de salud, primero consúltalo con tu médico, habla con tu médico, algo que hemos perdido, y eso es una tristeza, porque a mí me da mucha pena y tristeza ajena, es tristeza. El, el hecho de preguntarle a nuestro médico y decirle oiga doctor mire estoy tomando estos suplementos con lo que usted me está dando tengo algún problema me van a beneficiar o me van a perjudicar es así de sencillo si es un médico honesto se va a sentar contigo y te va a explicar por qué si sí te sirve o por qué no te sirve hay gente que ciertas vitaminas no las debe de tomar durante un tratamiento y esto tienes que tomarlo en cuenta, por eso cuando compres un suplemento, siempre cómpralo bajo la asesoría de un profesional, no es ir a la tienda y decir, ah este es el de moda ahora me lo compro, si sí, están como los super alimentos, los super antioxidantes que se han puesto de moda y, y olvídense, ¿sirven los antioxidantes? por supuesto que sirven, le sirven a todos los antioxidantes? no, ¿por qué? porque depende de su estilo de vida, o sea, el antioxidante, una persona que necesita más antioxidantes, es una persona que está más estresada. Entonces, yo quiero que lo reflexionen, que lo piensen, que lo analicen. Y cualquier duda, pregunta que tengan, escríbanos al WhatsApp 5519572129, 5519572129, 55 5519 diecinueve cincuenta y recuerda, puedes preguntar ahí sobre los suplementos, recuerda que si los consigues, nosotros sí te damos una asesoría profesional, completa totalmente gratis a la compra de, de tus productos esto es Mente y Salud, recuérdenlo vamos a ir una breve pausa su amigo Alberto Sarausa, volvemos con más Estás escuchando Mente y Salud con el naturópata Alberto Sarausa. Síguenos en Facebook. Búscanos como Mente y Salud. Nuestro WhatsApp es 55 19 57 21 29. Esto es Mente y Salud. En un momento regresamos. Santé, salud natural. En Santé Sabemos que nuestros días cotidianos necesitan energías que muchas veces no encontramos en los alimentos por una alimentación insuficiente en cuanto a nutrientes. Es por eso que nos preocupamos por ti y tu familia. Nosotros contamos con tratamientos para diabetes, limpieza de hígado, subir defensas, depuración, complementos nutricionales 100% naturales como miel, Linaza, entre otros productos como jabones, aceites vegetales, amplia variedad en té. Nos encontramos en Avenida Central número 10 entre Avenida Santa Isabel y Calle Navegantes, frente a Parque Central, en Ciudad del Carmen, Campeche. Nuestro WhatsApp es 938-141-578, 938 141, 578, 938 141. 5078. Encuéntranos en Facebook como Santé Salud Natural. Contamos con terminal bancaria y servicio a domicilio. Santé Salud Natural. Fisiocacuzal, centro de rehabilitación y fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen te invitan al diplomado de formación en yoga. Es un fin de semana cada mes. Mejora tu vida, aprende técnicas para manejar estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom. Informes por WhatsApp al 938-385. 11 22 938 38 5 11 22 o en la página yoga en síntesis de ciudad del carmen estás escuchando mente y salud comunícate con nosotros a nuestro whatsapp 55 19 57 21 29 en este momento continuamos estamos nuevamente, recuerden este es su espacio Mente y Salud, ya ven volvemos rápido, recuerden nuestro WhatsApp 5519 572129 para los que no lo escucharon antes del corte, recuerden tenemos los mejores suplementos alimenticios de México, hecho para ti especialmente, y en la compra de tus productos pues, te damos una asesoría por WhatsApp totalmente gratuita, y si necesitas hablar conmigo, pues en un momento dado no habría ningún problema. 55 19 57 21 29. Ya hablamos de naturopatía, ahora vamos a usar, vamos a hablar de una palabra que no nos gusta mucho, pero que utilizamos, ¡wow! La palabra no. No. No. Piensa por un momento. Si yo te digo no pienses en un elefante rosa, ¿hacia dónde va tu mente? Si yo te digo, no pienses en un carro, un Dodge de color azul, ¿hacia dónde va tu mente? ¿Qué ocurre en tu mente? Esto eh, que acabo de, de hacerles y decirles, es, eh, es el ejemplo de cómo nos podemos dar cuenta, del efecto del no, en nosotros, no pienses, este que te van a correr, y te corren, no pienses, que la cosa va a ir mal, y va mal, entonces date cuenta, de lo que ha estado sucediendo, mientras yo te estaba, diciendo estas preguntas, si eres como la mayoría de las personas, lo más probable es que instantáneamente has pensado en el elefante rosa, en el Dodge de color azul, ¿no? ¿Por qué crees que ha ocurrido esto? Sencillamente se debe a que la negación no se da en las experiencias primarias de las imágenes, sonidos o sensaciones. La negación existe solamente en las experiencias secundarias, o sea, en representaciones simbólicas como por ejemplo el lenguaje escrito. Es posible emplear de manera eficaz instrucciones negativas expresando lo que se pretende que suceda para lo cual se ha de anteponer la palabra no. Por ejemplo, considera las siguientes frases: No quiero que te subas a esa bicicleta. No te imagines el próximo verano en la playa. No quiero que te asomes a la puerta. Y es habitual de que quien escucha esas frases para comprenderlas tiene que experimentar mentalmente que se siente subiendo a una bicicleta o formar en su mente imágenes de un día de playa o experimentar el no abrir la puerta o no salir. Es probable que ya puedas darte cuenta de cómo sacar un buen provecho del uso de la palabra no en las comunicaciones. En política hay Muchos personajes de este ámbito aprovechan estos conocidos conocimientos para persuadir a otros sin que éstos sean conscientes de lo que está ocurriendo. Y si no escuchen los mensajes de los políticos, se lo digo de verdad, o sea, se, se van a ir ustedes hasta para atrás, pero vamos a, a llevar el, el uso de la palabra no y el lenguaje positivo que siempre estamos intentando usar pregonarles a todos ustedes. no Al ser humano no le gusta el rechazo. La palabra no es automáticamente traducida como rechazo, como falta de aceptación. Tiene tantas connotaciones esta, eh, negativas esta palabra que es fácil entender por qué en lugar de abrir puertas la cierran. Otra razón muy importante es porque nuestra mente traduce casi todo lo que escucha a imágenes y es así como procesa una solicitud, eh, instrucción o programación mental, pero sin embargo está comprobado que nuestra mente no le puede dar imagen a una negación, o sea, si tú usas por sí mismo la palabra no, póntela en tu mente y no vas a saber qué poner ahí, no, no, no, ¿qué pones ahí?, no hay nada, ¿verdad?, Ahora si yo te digo no pienses en manzanas rojas y no pienses en manzanas rojas y no pienses en manzanas rojas en qué estás pensando amiga amigo. Oye te digo no no te no imagines un elefante gris. Casi son los elefantes eh grises, este no rosa. ¿Verdad que justamente eso fue lo que visualizaste en tu mente? Si yo te digo, por ejemplo, digo, si vas manejando o estás trabajando, no lo hagas. ¿eh? Pero si estás en tu casa tranquilamente, y yo te digo, cierra los ojos e imagínate un, eh, un limón que le partes un pedazo y ese pedazo o esa mitad del limón te la acercas a la boca y lo chupas. ¿Qué sentirías? Lo, son las imágenes que nuestra mente capta. Ahora ya te di dos poderosas razones del por qué evitar la palabra no las manzanas y los elefantes y por supuesto te voy a explicar cómo sí puedes usar dicha palabra porque esa palabra se puede usar eh, tomen en cuenta que el no puede ser despreciativo o sea hay mucha gente que si viene a acercarse a ti y te viene a pedir ayuda tú le dices no, puede ser que su sistema de autoestima quede hecho polvo nadie me quiere no me hacen caso no ¿Les suenan esas frases? ¿Verdad que sí? Entonces, tienen que tomar en cuenta... Eh, eh, ...hacia quién va a dirigir esa palabra... ...y vamos a dar algunos ejemplos también sobre esto, ¿no? O sea, por ejemplo, un no inmediato... ...que no necesita representación visual... ...y significa simplemente no, como los que acabo de decir... ...es decir, carece de rechazo hacia quien pregunta... ...es... ¿Ya vinieron los invitados, por ejemplo, en una fiesta? No. ¿Tienes hambre? No. ¿Te gusta el fútbol? No. Un no inmediato, que sí representa una adjeción o rechazo. ¿Estás de acuerdo conmigo? No. ¿Me harías un favor? No. ¿Te gustó mi comida? No. ¿Vieron la diferencia que hay? ¿Ya vinieron los invitados? No. ¿Tienes hambre? No. tienes ¿Te gusta el fútbol? No. Ese es un no que no representa, que no necesita representación visual, y simplemente lo único que significa es no, es decir, carece de rechazo hacia quien lo pregunta, o sea, no estás rechazando nada, no estás poniéndote en contra de nadie, ¿tienes hambre? Pues no, no tengo hambre, ¿y qué va a hacer la otra persona? ¿Darte de comer a fuerza? Pues no, ¿se va a sentir ofendida? Depende, ahí sí depende el contexto donde lo digas, si te invitaron a comer, y de repente dices, no tengo hambre, y estás sentado en la mesa para que no te sirvan, pues sí, se va a ver fatal. Eso es rechazo. Pero el no inmediato que sí representa la objeción o el rechazo es la, los tres últimos que acabo de decir. ¿Me harías un favor? No. ¿Te gustó mi comida? No. Imagínense cuando lo vuelven a invitar a comer. ¿Estás de acuerdo conmigo? No. Entonces tienen que diferenciar el no, que carece de rechazo, del no que sí provoca un rechazo en la gente siempre y aquí es donde vamos a tener que entrar con nuestra mente se trata de dar una razón o una alternativa a tu respuesta negativa hacia el asunto que te niegas dejando claro que no estás rechazando a la persona sino negándote a la solicitud que te hace y aquí te voy a poner unos ejemplos con los mismos ejemplos que te puse ¿estás de acuerdo conmigo? en este asunto no pero probablemente lo estaría Como he estado de acuerdo contigo en otros temas, cuando las circunstancias han sido diferentes. piense bien cómo fue la respuesta. El único problema es que es más larga. Lleva más esfuerzo. Ahora, los resultados son totalmente diferentes y van a hacer que las personas te amen. Literal. Y que tú no afectes a nadie. ¿Estás de acuerdo conmigo? En este asunto no. Pero probablemente lo estaría... ...como he estado de acuerdo contigo en otros temas... ...cuando las circunstancias han sido diferentes... ...ven la diferencia... ...no fue un no a secas que dejaste a la persona temblando... ...y este ya no me quiere, este ya no me apoya... ...este ya no me... ...ya no está conmigo... qué es lo primero que pasa por la mente, ¿cierto? ¿Te sirve esto que te estoy diciendo o no te sirve? ¿Verdad que sí te sirve? Vamos ahora con, con la siguiente... ...¿me harías un favor? piense cómo podríamos hacer una respuesta aunque me encanta apoyarte, hoy o en este momento no puedo, tal vez en otra oportunidad pueda, o ya consideraste si hay otra persona más indicada que yo para apoyarte en esto, fíjense bien como lo estamos diciendo, ya consideraste si hay otra persona más indicada que yo para apoyarte en esto, o sea no lo dijiste no viste si hay otras personas por ahí que te puedan apoyar, no ¿Ya consideraste si hay otra persona más indicada que yo para apoyarte en eso? O sea, te estás automarginando tú mismo. Tal vez en otra oportunidad pueda. Claro, pero en esta no. Pero le estás dando argumentos a la persona. No es el no por el no. ¿Entienden el punto? Y si no lo entienden, escriban al WhatsApp, por favor. ¿Sí? En el caso de te gustó mi comida, que este es uno quizás de los puntos... ¿Cuánta gente dice que sí? Y realmente salen echando pestes... Por no decir otras cosas... Y yo creo que hay que ser honestos en esta vida... Y entender que lo que estamos diciéndole a la persona... No es para ofenderla... Sino es inclusive para que mejore... Fíjate, te gustó mi comida... Hoy mi paladar no es el mejor crítico... O probablemente me habría gustado más con menos sal o más azúcar, pero, y aquí tienes que ser muy claro, es solo mi sentir, a lo mejor a los otros, o a otros, puede ser que esté en su mero punto, como les digo, estas respuestas, llevan más esfuerzo, son más largas, pero también los resultados son mucho mejores, y saben por qué son mucho mejores, porque lo que ha de prevalecer, es que estamos diciendo, no a la petición, no a la persona, que ese es el problema que siempre nos topamos con los nos, De verdad. O sea, cuando tú no sabes decir no, estás diciéndole no a la persona. Cuando tú sabes dar una explicación y manejar el no, le estás dando el no a la petición. Esa es la gran diferencia. Ahora, el segundo caso, ¿no? O sea, cuando necesitas dar una instrucción o corrección y vas a decir o vas a evitar decir no hasta el cosa. Porque como ya aprendimos la mente procesará la instrucción a partir del verbo, es decir, hasta el cosa. Ya que no puede darle imagen a la palabra no, ya lo vimos. No, no, no, no puedes darle imagen a esa palabra. Tampoco va a guardar la instrucción en negativo. O sea, cuando a alguien le damos instrucciones para que aprenda o maneje algo, no podemos dárselas en negativo, no hagas esto, no vayas a hacer esto, y acabará haciendo más de eso, que no queremos que haga, lo que necesitas hacer, bajo mi punto de vista, es decir, qué es, qué es lo que sí quieres que haga la persona, y te voy a dar algunos ejemplos, para ver si así, eh, nos queda claro, ¿sí? en negativo, no botes la ropa sucia al suelo, Pero ¿qué es lo que queremos? Que es afirmativo. Lleva siempre la ropa sucia al bote de la lavandería. Por decir algo. O pon la ropa sucia en el bote. Es negativo. No tardes demasiado. ¿Y qué hace la persona? Pues ahí va en cámara lenta muchas veces. Pero si tú le dices, "Apreciaría que te desprisa" o "Aprecio que te desprisa". Eso es afirmativo. Negativo. No grites. En afirmativo, aprecio que hables más bajo. O sea, le estamos dando ya una motivación en la palabra aprecio. Aprecio que te des prisa, Aprecio que hables más bajo. En negativo, ya no lo quiero. O ya no quiero quererte. Quererla o creerlo. Afirmativo, decido dirigirme sentimientos solo hacia mí mismo o hacia mí misma. ...en vez de dirigir sentimientos o emociones hacia afuera... ...pues lo hago hacia mí... ...en este caso a lo mejor la persona se ofende... ...y a lo mejor te puedes ir egoísta... ...que digan lo que quieran... o ...no por ir a misa son sacerdotes... ...perdón por la expresión... ...pero es así... ...una expresión que usamos mucho... ...y estas eh, muchas de esas expresiones son válidas para los peques de la casa... ...y para los hijos... ...no haces nada bien... ...la expresión... ...sé que lo puedes hacer mejor... ...sé que lo puedes hacer mejor... ...¿cómo va a funcionar un niño? ...si le dices... ...no haces nada bien... ...o eres un tonto... ...o eres un estúpido... ...o sé que lo puedes hacer mejor... ...al final son las frases... ...y cómo la mente de una persona... ...toma esas frases... Hay muchas más formas de convertir oraciones negativas en positivas. Sí, este yo estoy seguro de que si nos ponemos este vas a encontrar cantidad de, de, de cosas para hacer. Una este un cambio en tu forma de hablar. Se nos olvida que nosotros somos lo que transmitimos. ¿No? No no te has puesto a pensar en eso, somos lo que transmitimos, al final miren, eh, no, no, este le busque mucho, eh, a las cosas en la vida, al final somos lo que transmitimos, eh, a veces el no, siempre tiende a ser despectivo, lo usamos muchas veces despectivamente, cuando estamos cansados, fastidiados, Y eso nos lleva a cometer muchos errores, sobre todo con las personas o con la gente. ¿No te ha pasado que de repente una persona eh, te deja de hablar, se deja de acercarte a ti? Ya no le gusta cómo lo tratas. Yo creo que, que podemos transformar. Eh, así como te digo, no pienses este en que estás chupando un limón. Y lo vas a lo vas a sentir hasta que, que la boca se pone ¿eh? se hace saliva la boca este yo creo que realmente debemos de comenzar a, a comunicarnos de forma diferente entre nosotros y, y por qué este debemos de aprender a comunicarnos porque la forma en que tú le hablas a la gente es como tú puedes persuadirlos, si tú a una persona le dices lo contrario de lo que quieres, lo va a hacer. O sea, por ejemplo, el no corras, ¿eh? Está está de moda en las escuelas para evitar que los niños empujen y demás, digo, frita, da no tengamos escuela ¿no? O sea, eh, pone ahí los letrerotes grandotes, no corras, no empujes, no no grites, no corras, no empujes, ¿no? ¿Con qué se asocia, eh, por ejemplo, el no corras? Primero se asocia con correr para después negarlo. ¿No ¿Es cierto? Piense ya usé la palabra, ¿no? Debemos de recordar que nuestra mente tiene un lenguaje diferente al que usamos con las palabras. Nuestra nuestro cerebro traduce toda palabra en símbolos e imágenes. Eso es lo que ustedes deben entender. Si tú a una persona me de decirle no quiero que hagas esto, le dices gracias por hacer las cosas de esta forma. Wow, esa persona te lo hace hasta 10 veces. Nuestro contacto con el mundo que nos rodea es siempre a través de nuestros sentidos. Es decir, percibimos. ¿Y qué percibimos? Sensaciones. Que después de ciertos procesos que suceden en nuestra mente se transforman a través del lenguaje en palabras. Pero primero lo primero que hacemos es la percepción. Después la palabra que la nombra como ciencia ficción y esto te lo digo como ciencia ficción si existiera la posibilidad de una especie de google maps que nos muestre que hay en nuestros cerebros encontraríamos abundancia de imágenes y símbolos luego nuestra comunicación tiene que ser a base de imágenes y símbolos pero qué sucede en la comunicación real que si hay una palabra que no se puede traducirse en una imagen en nuestro cerebro, esa palabra es precisamente la palabra no, entonces cuando tú dices, no quiero que pienses, en un elefante rosa, lo primero que hace tu mente, es pensar en ese elefante rosa, porque cuando tú dices, no quiero tal cosa, o no hagas tal cosa, la primera imagen que aparece, es tal cosa, por ejemplo cuando le decimos a alguien, no quiero que te vayas a perder, y a los 10 minutos se llama la persona, oye ya me perdí, apogramas es para que se pierda claro hay gente hay la excepción de la regla hay gente que es eh, no más inteligente porque esto no tiene que ver aunque ustedes no lo crean con la inteligencia esto tiene que ver con lo habitual si tú conoces la zona pues obviamente vas a evitar perderte porque sabes por dónde vas pues si la persona nunca ha estado en esa zona pues, obviamente se va a perder si tú le dices no te vas a perder pero también porque no conoce. Es conocido en el ámbito del deporte y en muchos otros también, cuando uno quiere que suceda algo se concentra en pensar en lo que no quiere que pase, y aquí les voy a dar el ejemplo de cómo podemos usar el no para nuestro beneficio. Hace unos años entrevistaron a un golfista de primera línea que había comenzado a trabajar con una psicóloga especializada en alta competencia, y que comentó que una falla muy habitual era que cuando enfrentaba una laguna en la cancha, imagínense un campo de golf, que tiene sus eh, trampas de tierra, sus lagunas, y además sitios preciosos, pues están súper cuidados, y ustedes imagínense, ¿sí? que cuando se enfrentaba una laguna en la cancha se concentraba en que la pelota no fuese al agua, y para allá iba, cosa que pasaba de casi todos sus tiros, la psicóloga le hizo ver que era tal la concentración en que la pelota no vaya al agua a la laguna, que la imagen que tenía en la cabeza era la laguna, y hacia allá iba la pelota, no es el mismo efecto decir no corras, que decir camina despacio, no es lo mismo decir o pensar no debo llegar tarde, que decir debo de llegar temprano, ¿qué tiene que ver esto en la comunicación? en nuestro día a día, yo me acuerdo que no hace mucho tiempo, cuando estaba yo en mi oficina intercambiando mensajes con una persona de, de una empresa sobre el resultado de un tema que había quedado pendiente con alguien de mayor jerarquía, comencé a escribir un mensaje diciendo, creo que no te conviene dilatar la resolución del tema, lo terminé de escribir y no me gustó, entonces lo transformé, en, me parece que te conviene terminar el tema lo antes posible, la diferencia muchas veces en esto que, que, que yo explico es muy sutil, pero genera un gran impacto a la hora de comunicar y evitar frases negativas. Y eso es lo que tenemos que comenzar ya a hacer, evitar frases negativas. Y es el mismo efecto de anunciar lo que no. En muchos trabajos y artículos eh, se incluyen definiciones de conceptos. Los autores comienzan con una frase parecida. Vamos a ver primero lo que no es este concepto. ¿Para qué? Para que, ya, para que llamemos la atención sobre lo que no, el interlocutor se queda enganchado en eso. Entonces, tenemos que tomarlo en cuenta, porque estamos acostumbrados a decir o escribir afirmaciones negativas. No es grave, pero puede ser una barrera para una comunicación clara y efectiva. Por ejemplo, si alguien dice, no llegó en la mañana, no nos da la pauta de cuándo llega que la posibilidad de que llegue en la tarde, en la noche, al mediodía o al día siguiente, o nunca. Por eso siempre debemos intentar usar afirmaciones en positivo. Mi recomendación es practicar transformar las afirmaciones negativas en positiva. Pensar en que el no, no debe de estar en nuestras conversaciones. Y les voy a dejar para que trabajen estos días, estas semanas algunas oraciones negativas para que practiquen ustedes, ustedes, no yo ustedes, transformarlas en positivos y estar listo para grabar, para escribir, recuerda que este programa se transmite o se repite el día de mañana, viernes de 3 a 4 de la tarde, si no has alcanzado todo esto, bueno te pido de favor que lo vuelvas a oír, si quieres que alguien más también aprenda a corregir Su forma de hablar, pues lo escuche. Estas son algunas de las oraciones negativas para que practiquen transformarlas en positivas. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Esto no funcionará. Eres un desastre. Nunca se hizo así. Están muy equivocados. Eres muy egoísta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 Pues trabajen con esto convirtiéndolas en positivo, transformenlo en positivo, entonces van a ver como todo cambia, recuerden escribirnos a nuestro whatsapp 5519-572129, 5519-572129, recuerden ahí pueden escribir, pueden pedir informes sobre los suplementos, recuerden tienen orientación totalmente gratuita en la compra de ellos, entonces, ...a través del WhatsApp... ...55-19-57-21-29... ...la próxima semana vamos a hablar... ...cuáles son los suplementos que tenemos... ...les recordamos... ...este es su espacio Mente y Salud... ...recordamos que estamos aquí todos los jueves... Eh, ...de 5 a 6... ...y le recordamos que mañana jueves... Eh, ...mañana viernes, perdón, ya estoy... <risa> ...mañana viernes tenemos la repetición de 3 a 4... ...y como siempre les decimos... ...cuídense mucho... ...recuerden que todavía estamos en la pandemia... Asténganse de estar en grandes aglomeraciones, usen cubrebocas, quédense en su casa y si no tienen que salir, lávense las manos con frecuencia o lleven un gel en, entre sus cosas personales y estén usando cada vez que suban al transporte público u a otros lugares. Recuerden, como siempre, les deseamos a nombre de Mente y Salud y de este su servidor Alberto Sarausa, naturopata y coach, larga vida, salud, prosperidad y nos oímos la próxima semana semana. Gracias a todos ustedes, esto es Mente y Salud. Esto fue Mente y Salud con el naturópata Alberto Sarausa. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde. Mente y Salud con invitados especiales en interesantes charlas acerca de la salud física y mental, dedicados a mejorar la calidad de vida. Mente y Salud, todos los jueves a las 5 de la tarde. Solo aquí, en Expressive Radio FM. No lo olvides.